Cuando yo entro a ver a mi hijo, eh, fue tremendo. Fue tremendo verlo a Facundo hinchado por demasía, eh, todo golpeado, su ojo negro, su oído como que lo tenía reventado, una patada que que ahora él le quedó una cicatriz tremenda del lado izquierdo. Eh, tenía como un hoyo para adentro así, eh, puntos en las cejas, roturas de nariz, quedan así a simple vista, eran patadas. Tenía patadas en las caderas, su, un, su brazo izquierdo negro de la punta de los dedos hasta allá, hasta abajo de la encila. Tenía las esposas marcadas en su momento. Eh, no, no, fue fue tremendo. Eso que escuchaste lo hizo la policía de la provincia de Neuquén. quién lo cuenta es Adelina, la mamá de Facundo Agüero, quien recibió una tremenda golpiza el 8 de marzo del año pasado en la capital neuquina, que lo dejó con un cuadro de encefalopatía hipóxica isquémica irreversible que se produjo por una compresión cervical. Los cuatro policías acusados son Romualdo Maldones, Lucas Ezequiel Medina, Pablo José Escudero y Juan Alberto Rubilar. Adelina confía en que serán condenados. Se acusó de un montón de cosas, me dijo que mi hijo andaba que andaba eh, con, con droga, digamos, que él tenía droga, que él tenía cocaína encima. Eh, se acusó de muchas cosas, que andaba robando, que en el Morral tenía destornilladores. Salieron a decir muchas cosas. Cuando sale el video se les cae toda la cuartada que tenía esta policía. Y yo creo que se van a condenar esta gente. Estoy muy tranquila y confío en la justicia en su momento creí que en el juicio de mi hijo iba a haber un solo juez y bueno hoy hay tres jueces que van a decidir por estas por estos policías no hoy a las 13 horas se escuchará el veredicto reportó para informativo farco fM pocahulo desde San Martín de los andes